Durante la última sesión del Consejo Deliberante, se planteó actualizar la regulación de la actividad de la Feria Franca de la Ciudad. La concejala Yanina Lamberti propuso declarar Patrimonio Cultural de la Ciudad a dichas ferias. Dentro de las actualizaciones que se proponen, está la de realizar un registro de ferias y poner puntos específicos para que éstas se lleven a cabo. La regulación actual rige desde el año 2008. Otro de los artículos define las obligaciones de los feriantes y del municipio y la creación del registro de trabajadores y trabajadoras feriantes. Recomiendan aplicarse la dosis de refuerzo de vacunas contra el COVID-19. Los casos de COVID-19 a nivel nacional se duplicaron en los últimos dos semanas impulsado por la suba a la Ciudad de Buenos Aires. Los especialistas señalaron que la situación no es para encender una alarma, pero sí recomendaron aplicarse la dosis de refuerzo. Todos los mayores de 18 años deben acercarse a un vacunatorio y aplicarse al refuerzo correspondiente de acuerdo a su programa de vacunación. Para conocer los lugares más cercanos en la región, se puede acceder a la página web vacunatpva.gba.gov.ar servicio que informa más cerca ante las altas temperaturas solicitan extremar el cuidado del agua APSA informó que debido al elevado consumo de agua que se está registrando producto de las altas temperaturas, resulta imperioso extremar el cuidado de agua, priorizando instancias de hidratación. También señaló que puede que se resienta el servicio en algunos sectores de las localidades en las que se presenta el servicio de la empresa. Solicitaron evitar el riego en horas del día, el lavado de autos y todo tipo de consumo recreativo. De esta manera, se evitará el excesivo uso de la distribución, favoreciendo a la totalidad de los usuarios. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 20 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.